Viene llegando、sí. el alcalde de Villa Alemana, señoras y、sí, señores, bueno, mira, con, con el bad bunny, el que tira las fotos. Sí,、ah. debí tirar más fotos. Exactamente. De cuando Exactamente. se tuvo. Sí, bad señor bad alcalde, hoy sabíamos que venía un poquito raudamente, después de una importante reunión en, en Villa Alemana y en su, en su casa consistorial, y dijo: No, voy a ir a los estudios de la carnaval. ¿Cómo está, don Nelson? Muchas gracias, Sandro. Muchas gracias, Yanni. Sí, efectivamente, es muy distinto de repente hacer un contacto telefónico a que, a que lo hagamos presencialmente, porque、eh, a uno lo saque la rutina también.、Sí. p u Efectivamente, e y hace, le hace bien a los alcaldes、sí. también tomar otro aire y poder,、sí. eh, y poder eh, comentar temas en primera fuente aquí.、Eh, Viene la primera foto, señor alcalde, así、sí. que ahí está el, el joven que anda. ¿Cómo que se llama el parte que, de su equipo? Que, que saque、él? una. Ojalá q una e u que le a s u s t n No, una por una. No, si、sí, toma buena s foto. s、no. Oye, tengo que agradecer a, a Panchito porque、ah, ¿sí? eh, Panchito. las fotos que yo subía a las redes sociales.、Eh, la, siempre las tomé Panchito.、Sí, Están en los zapatos del locutorio. No, Oye, no, no,、eh, no, alcalde, no, el viernes se viene desfile. Sí,、eh, sin duda. Entonces, estamos, estamos organizando hace bastante tiempo esta actividad.、Eh, ya tuvimos un, un, un desfile previo que tuvimos para el día del Carabinero, que fue la única ciudad en, en la región que, lo, que le rindó un homenaje. Pero hoy día estamos r e n d i e n d o homenaje a las ciudades navales, algo muy muy importante、eh, principalmente para el país, ¿ah? eh, donde estamos conmemorando l a la h e r o i c a h a z a ñ a que tuvimos en, en en la Guerra del Pacífico con respecto a la Esmeralda, al Capitán p r a t que es más, o s sea, el a e Comandante p r a t o Capitán Pratt i e n e hasta un homenaje en Japón, ¿ustedes sabían eso, no? No, n、no、te n i o e x a c t e n t e no. De tengo, eso volvía hablar、sí. el presidente allá, en vez de. e j o Claro, es reconocido como uno de los marinos del Pacífico, uno de los tres mejores、no、marinos puedo, del Pacífico por su heroísmo. Tiene un tremendo, un tremendo monumento allá y, y uno, un homenaje ¿verdad? que le rinde. El, usted sabe que los, los japoneses、eh, nacieron en el mar. En la, en la flota de ellos era muy, muy fuerte, muy potente. Y allá está reconocido el, el, el, el, el héroe de nuestro país, ¿verdad?、Eh, Arturo Prat, e está con una persona muy. Considerada dentro de los héroes、eh, de marinos v e r d d a mundiales. Así que para nosotros es un orgullo v e r d d a poder hoy día acelerar un, un año más v e De r d d a nuestro mes. Y me imagino que más, más usted como ex funcionario de la Armada. Sin duda También, orgulloso. Pero, ¿no? Así que, ¿Y a qué hora va a ser el desfile? El desfile va a ser a contar de las 10 de la mañana, el、ya. primero, que están todos los colegios.、Ah, van a haber dos. Sí, pues en la tarde vienen todas las organizaciones funcionales, el es que desfile guasos, escolar viene... y un desfile nocturno. Exacto. Y bueno, claro. claro. Así que ahí、sí. estamos todo todo el día rindiendo el homenaje a, a nuestros héroes de Quique. Oiga, l c a l d e ¿se、si、va a hacer en la Plaza de la América? Sí, señor. Por primera、Peña、vez en a p l a a Blanca. Hacer,、sí. claro.、Pues. Bueno, esa da, da, da、eh, el límite v e r d d a para poder hacer el desfile. Pero también porque estamos, nuestro paseo de la Torre hoy día está en remodelación, por lo tanto,、eh, nos trasladamos para allá. Y, y la verdad, la gente llega a los desfiles cuando. Cuando、y a ver hay... a los niños también, por supuesto. Sí, t u d a una actividad familiar, una actividad、sí. bonita y además. Hoy día en la mañana tuve una reunión, lo voy a hacer como primicia. Ok. Que vamos a tener un. A final de año, vamos,、okay. a, vamos a ser sede de, una, de, un, de un desfile de bandas t a t t o o u s t e d sabe lo que es el t a t t o o No. Bueno, el Tatú t o son bandas de guerra que hacen eh, eh, coreografía. O sea,、Ajá. tocan y bailan.、Digamos. Tocan y bailan, ¿verdad?、Eh, con sus trajes atípicos. Así que eso va a ser una, una novedad, lo vamos、oh, a hacer acá. Y、chévere. van a haber muy buenos premios, ¿verdad? Lo vamos a hacer inicialmente provincial. q u i e r o conversar con los alcaldes. Ya me reuní, esto no tiene ni un costo para el municipio. Ah, y hay premios que rondean los 5 millones de pesos para la banda ganadora, 3 millones me ponga, de pesos para la t i s i ó n Y ahí va a tocar la, la caja, la c o n e t a t a No le <están ríe> cuesta mucho eso. Oye, el entonces <ríe> tenemos desfile escolar <ríe> a las 10 de, la de la mañana de la y a son... las 18 horas. Y define a, la de a las 18, 18 horas. Exacto. Ok. En Peña Blanca, en los, Peña dos. Blanca sí, los dos. En、sí. Peña Blanca, los、sí, dos.、Sí, en la Plaza de la América、oh. de Peña Blanca y en la calle Victoria. En la、pues. calle Victoria, ¿cierto?、Sí. Antes, antes de llegar a la bomba Chelda, allá del calle Victoria. c o r r e c t Cortes de tránsito alcalde. Sí, señor. Van a haber muchos cortes de tránsito. Están avisados, se avisó personalmente a las personas, casa por casa, a los vecinos, invitándolos también. La carta tenía una invitación y también informativo respecto a los cortes de tránsito, que ya en este momento están todos informados para que el día viernes. Primera hora, ¿verdad?, tomar las medidas para poder、eh, sacar su auto o bien、eh, dejarlo en de otro s lado. s Pero、eh, se invitó a la gente, casa por casa, a asistir al evento, a todos los vecinos del, del, del entorno, o del, del、uh -huh. alrededor de la plaza y también de, de calles que van a estar suspendidas. Y eso permite, ¿verdad?,、eh, involucrarlos más en, el, en, el, en este evento tan importante para、por、nosotros. u p u e s t o Don sí, Nelson、tú. está y alcalde de Villa Alemana, con nosotros aquí en la Radio Carnaval. Y, y invitó, ¿va、eh, a estar Carabinero, bombero? Como ex oficial, me imagino、eh. que también invitó a gente de la sí, Armada. s a l m ó n ¿Cómo pues... se le llama Escuadrón, Batallón? No, no, viene, no viene, viene un representante de la Armada, porque、ya. obviamente ellos están preparando el desfile del. 20、claro, Aquí lo que desfilan son las instituciones, las instituciones, digamos, en la noche, los, los colegios, colegios en la mañana.、Sí, los colegios en la mañana,、claro. eh, en la tarde, las instituciones, desfilan bomberos, guasos,、eh, desfilan las、sí. organizaciones funcionales,、sí. clubes de adulto mayor. O sea, hay mucho compromiso con.、Eh, y sobre todo que Villa Alemana es una ciudad de muchos ex-marinos. Ahí,、sí, pues. eh, absolutamente. Entonces, hay, hay, hay un trabajo con ellos que hay que, hay desfile, que reconocerle. La gente. Bueno, de hecho, el, el, el, el año pasado、eh, nos hacía desfile el 21 de mayo. Ustedes saben que. No lo estaban haciendo. No, no, no se estaba haciendo. Incluso hubo una queja ahí de parte de todos los círculos de l a f u e r z a a r m a d a de que por qué nos hacía. Se quería hacer una entrega d o f r e n d a cuando el desfile es. Es una tradición de toda la v i d a Entonces,、eh, tampoco se dejaban desfilar los guasos. Los guasos ahora desfilaron para el día del carabinero, desfilaron ellos. Hoy día están, ellos son partícipes, son parte del, del, del, de las tradiciones típicas chilenas. Por lo tanto, hay que darle su espacio también. Este, y, viernes, este viernes, Villa Alemana, a las 10 de la mañana el primer desfile <risa> y a las 19 horas el segundo, el segundo desfile. Sí, correcto. El primero, los establecimientos educacionales. Sí, sí es. ¿Cuántos son? Bueno, en realidad son más de 60 los establecimientos e d u c a c i o n a l e s Sí, señor. Qué bien. Son, son muchos. Así que、eh, la idea, ¿verdad?, es que vaya una, una sección nomás como representante y que puedan.、Eh, y que puedan de hecho, estábamos en una reunión justamente para ver los tiempos,、eh, cuáles definen con cuál banda, cuáles、yeah. definen con otra banda, porque ahí las bandas son las que se lucen, ¿verdad? Y también、sí. eh, todos los, los papás queremos ver a nuestros hijos definiendo. Qué lindo, ¿Ah? señoras、sí, y señores. El alcalde de Villa Alemana con nosotros aquí en la radio Carnaval, ex oficial de la Armada, por lo demás, pues casado,、sí. papá, tres hijos. Tres hijos, sí. ¿Defilan?、Uh -huh. eh, tengo entendido que el del medio defila. Ya, así、eh, que ahí vamos a estar,、eh, lo vamos a estar mirando. Ya, y hay corte de tránsito de temprano. De temprano, sí. ¿Y cómo y va a ser en Peña Blanca? ¿Sí? Eh, ¿No afecta e l Toncán? No, no, no, porque nosotros ahí está justo, se, ahí se desfila para el 18 de septiembre. Ahí se hace、ya. todo el evento porque tiene calle s alternativa, s por lo tanto、sí. no, no genera、eh, congestión vehicular. La gente tiene salidas por, por el lado sur principalmente, también por el lado del troncal. O sea, hay vías alternativas que no, no, no impiden el normal funcionamiento del tránsito. Siete、sí. minutos para las dos de la tarde el que, alcalde de Villa r l e m a n a m e i b a a pegar la chiva y dice: Uy, llegué tarde, había desfiles. n o hay Ningún problema. No, ningún problema. Oiga,、no. alcalde, lo cambio totalmente de tema. Una denuncia presentada por concejales contra la ex alcaldesa Javiera Toledo. Bueno, me enteré hoy día, me enteré hoy día en la mañana.、Ah, yo a, no, no, no he visto el contenido de la, de la presentación,、ah, eh, pero efectivamente yo creo que es necesario, era necesario. Por todas las irregularidades que nosotros hemos encontrado en la. Una galletita、eh, le está. e e s t Prefería no, el gracias, queque, ver, la verdad. Pero ah, ah, bueno, no había queque、eh, hoy día. Alcalde, no, prefer, pero, yo, yo, pero, yo sé que usted prefería el queque. Pero, ay, algo dulce. Ay,、ah, para i p u l s a r la tarde.、Ah, no, no, muchas gracias. Son muy, muy atentos aquí. ¿eh? Sí, que, la radio Carnaval, es que esta radio tiene corazón,、eh, así como usted ahí、eh, en Villa eh, Alemana, eh. que le va bastante bien. Oye, Maya. Y h a Unos, ¿Y fueron ex concejales los que presentaron esto? No, fueron los concejales actuales. ¿Ya?、Eh, ¿Los concejales actuales presentaron? No, los -concejales, yo los c o n c e j a l e s y o digo que ninguno va a presentar porque están todos, de alguna forma, involucrados en el tema. Porque efectivamente, la labor, de usted, como usted sabe,、eh, Sandro, que la labor del concejal、eh, no puede ser para un lado sí y para otro no.、Ah, hay, que sea, que hay, que, hay que fiscalizar、todo. y cuando hay irregularidades、eh, hay que informarla.、Mm. Si ¿sí? s de hecho, por eso es que no teníamos. Eh, denuncia en Controloría, no hubo prácticamente denuncia en Controloría durante prácticamente todo el periodo pasado, pues、Ojalá. significa que no fiscalizaron, porque cuando uno fiscaliza se la denuncia como respondemos.、Ah, entonces, creo que, bueno, pero, pero va a servir. ¿Y esta、eh, denuncia de qué habla? No, bueno, no sabe mucho usted respecto a eso. No, o sea, yo creo más que nada de todas las、eh, la, la irregularidades、eh, y con el fin de, de, de demostrar un notable abandono de deberes de parte de la primera autoridad.、Ah, o sea, yo digo. Yo lo dije en la cuenta pública, lo dije en todos lados. Yo voy a, voy a velar a, a que se recupere hasta el último peso que se malgastó, ¿verdad?、Eh, dejando de lado、eh, la ciudad y dejando de lado a nuestros niños, a la salud, pero los vamos a recuperar. Yo tengo, tengo fe y vamos a llegar hasta la última instancia que paguen hasta el último peso malgastado en la, en la, en la municipalidad. Que ya hasta al, al momento、eh, sí. son bastantes millones, miles de millones.、Uh -huh. ¿eh? Así que. Hoy. Pero hay que hacerlo.、Uy. Yo creo que ese es el trabajo de uno. Si uno yo siempre he dicho: aquí no es、no、un tema político, es un tema de trabajo. Y si la gente que no está acostumbrada a trabajar, yo es con no la inexperiencia, sino que al desconocimiento, que es muy distinto.、Mm. Porque uno, cuando, cuando, sale, cuando sale, de... se titula una carrera, uno tiene mucho conocimiento, pero poca práctica.、Mm. Y uno va aprendiendo, va,、eh, se, el... se mete va aprendiendo en el camino. Pero aquí no es que inex, no tenga n inexperiencia, sino que aquí, lamentablemente, había desconocimiento para poder administrar una ciudad. Y eso está a todas luces, están todos los informes de, los informes de, de, de control interno que tenemos, todos los informes ¿verdad? De, de los errores, ¿verdad?、Eh, de sacato al, al, al, a la Corte Suprema, a, por años. Entonces, esas cosas creo que s o no n hay acta de entrega. Mira, la, la alcaldesa dejó votado la, la municipalidad, o sea, ni siquiera es un acta de entrega que tiene por ley entregar, tampoco lo hizo. Entonces, son cosas que. Que uno dice que efectivamente quiero, quiero obedecer a un tema de desconocimiento y no de inexperiencia, porque creo que cuando uno toma un desafío tiene que estar preparado para hacerlo, de lo contrario, tiene que dar un paso a l costado. Y aquí avanzaron y, sí, sí, y lo único que se perjudicaron fue la ciudad,、uh -huh. pero, pero vamos a ordenar. Por eso yo estoy mandatado, estoy mandatado por, para dejar una ciudad segura, ordenada, limpia, grata para vivir. Y que podamos disfrutar los espacios públicos f a m i l i a s Tres minutos faltan para las、eh, dos de la tarde. Conversamos con el alcalde de Villa Alemana, don Nelson Steinmolina, que nos trae buenas noticias. Además, también alcalde para las mujeres de、eh, Villa Alemana. Son cerca de 30 las mujeres que、eh, hoy día、ah. tienen la posibilidad de capacitarse en cafetería gracias a esta iniciativa, m á s conjunta entre、eh, Acciona y el municipio. Sí,、pues. Claro que sí. O sea, fue una reunión porque Acciona se fue a despedir. Porque Acciona, eh, eh, la, la Acciona es la empresa que está haciendo el hospital. Ok.、Ah, ellos terminan en junio ahora, en junio terminan y se van.、Ajá. Dejan y se van a hacer un hospital en, allá en en La Serena, que está、okay. generando otro hospital de las mismas condiciones de acá de, de Villa Alemana. Y cuando se fueron a despedir, le dije, bueno, ¿y qué van a dejar de legado? ¿Qué nos van a dejar? Entonces, inmediatamente <risa> le dije, yo bueno, tienen el tema, podían r hacer una capacitación para nuestras mujeres, porque partió el año 2019, cuando yo era director de desarrollo conmigo, también le pedí que hicieran,、ah. y ellos hicieron, se hizo la misma capacitación con mujeres. Y la sala cuna del hospital se hizo íntegro con mujeres, sí, todas、okay. completas. Y hoy día, 14 de esas mujeres、mm. que partieron de ese están en Serena, ya están allá. t r a b l e v a r o n a la universidad en el nuevo hospital. Entonces,、mm. ahora, a estas mujeres que están,、eh, que están eh, haciendo la, la capacitación de g a f i t e r í a terminación, o sea, la verdad que son, usted sabe que las mujeres mucho más d e t a l l i s t a que nosotros. Por lo tanto, el trabajo de las terminaciones que tienen es bastante más, y hoy día más, más,、eh, más cuidadosa y prolija que. Así que. Hoy día son 30 mujeres las que están siendo beneficiadas, lo estamos haciendo、eh, en, en, en el activo Liceo de la Wilson. Eh, eh, eh, es un financiamiento, son 60 millones los que está colocando Acciona para esto. claro. ¿no? Si, eh, son para bien, la capacitación. Para la capacitación y certificación, porque e s t e es t i f i c a d o s e c la、SEC. certificación, sí. Van a contar con la certificación,、ah, claro. Entonces,、bien. eso también es un valor agregado tremendo, ¿verdad? Que lo conseguimos con, con Acciona y también conseguimos que, y dijimos, y bueno, ¿y qué van a dejar? ¿Qué otra cosita van a dejar? La plaza de la, de la población San José, que está al frente, también le van a echar、ah, una matogana, la van a dejar impecable. Eso es lo, por lo menos el compromiso de ellos. Así que、eh, ellos se van a ir y yo le dije: no importa que coloque una plaquita, una plaquita que diga esto fue lo que r e a l i z ó a c c i o n a hay que hacerlo. Y el compromiso de responsabilidad social que tienen ellos con la ciudad, la verdad que、eh, lo van a cumplir. Y eso fue una. Por eso agradezco a la empresa a c c i o n a verdad, por todas las la disposiciones que ha tenido n nuestras mujeres. Y además de eso, tenemos más de 100 mujeres que están. Haciendo un curso de emprendimiento、ya. con la Universidad Andrés Bello. También、ah, bien, está, eh. están ahí.、Eh, son ocho talleres que están haciendo la, la Universidad Andrés Bello, de los cuales en uno me voy a sumar yo. Todavía,、eh. ¿Todavía no hace la charla? Porque nos c o n t ó que, que, que no, quería hacerla. No, a... sí, todavía no lo hago.、Okay. Ah, así que,、eh, pero voy、me、a participar. c l Sí, s claro, voy a d u i t a r、sí, claro, sí, una, una charla de, de, lo que, de lo que hago yo en la, en la universidad, que es. Eh, eh, Acción de proyecto, la acción de proyecto y también lo que es visión de futuro. Todo lo que es visión de futuro para efecto que la persona tome todas las medidas necesarias para enfrentarse a este nuevo escenario que se produce hoy día en el, en el mundo. ¿Mm? Don Nelson Steinmolina, señoras y señores, alcalde de Villa Alemana, con nosotros aquí en la carnaval. Y ahora van a capacitar,、eh, bueno, acciona, usted también va a entrar a hacer unas clases, todo el tema.、Eh, ¿Cuántas mujeres llevan d i a n a estas personas sí, capacitadas?、Claro. Mujeres sobre sí, todo. Sí,、claro. Lo que pasa es que la mujer, por lo que r es la que l l e g a muchas veces nosotros tenemos. Es, es, un, es un tema de registro social de hogares. Hoy día,、eh, hay un, hay un, de acuerdo al último censo, hay un 15% más de mujeres que hombres, por lo menos en、mm. Villa Alemana.、Ah, eso es lo que demostró el censo.、Ah, entonces. Obviamente que hay muchas mujeres que son papá y mamá y obviamente que necesitan tener t e e n c s i agregar n a valor、sí. para poder tener oportunidades. Tener independencia. Absolutamente,、verdad. absoluta independencia、ah. económica e independencia también para poder, para poder eh, eh, estudiar y poder eh, también eh, realizarse, porque la mujer también necesita realizarse y necesita demostrar también a sus hijos, muchas veces cuando son、uh -huh. papá y mamá, demostrar que las cosas se pueden. ¿eh? Entonces, ahí hay un gran ejemplo verdad, de que nosotros estamos entregando a estas mamás. A, a estas mujeres que pueden ser、eh, un tremendo aporte al grupo familiar. Sí, un mejor futuro para las sí, mujeres sí, de Villa、sí, Alemana. Pues, ¿La celebró usted el pasado fin de semana, alcalde? Sí,、mujeres. claro. O sea, celebramos se a, a, a todas las mamás.、Eh. Mm. A, a, se le a, todas, a todas las mamitas, ¿verdad?、A、su pues, madre también andaba a c o m p a ñ a d o ahí con、obviamente. su mamita. Su mamita. O sea, sí. Margarita. Margarita, Sí. sí. Ah, así que y cantó también, cantó también?、Ah, también, cantó así que ella no, la verdad que para mí fue, me emocioné mucho porque ella tiene un, un, un daño severo al cerebro,、ah, entonces eso cuando la vi cantar, cuando la vi reírse, la verdad que me emocioné y me、eh, dije más que nada, uno、mm. o sea, le agradece todo、mm. lo que es gracias a los papás, p r i n c i p a l m e n t e a ella, porque yo creo que la, los papás, por la j e m p l o generalmente estamos ausentes. Y las mamás son las que asumen con toda la carga、claro. emocional de los niños del colegio, de las tareas, de la comida, del lavado,、sí. de. O sea, la verdad que yo creo que no hay persona más agradecida de, de una mujer, de, de, mi, de mi madre principalmente. Así que. La verdad que me emocioné y fue una actividad bastante muy bonita. Oye, yo veía una fotografía en la prensa, había una cantidad de,、sí. de personas. Había como 3.000 personas ven a d e o y familias,、sí, eso es lo bueno. Van con sus. í porque fue una fiesta familiar. Los para celebrar a su mamá,、claro. los, Van con los nietos. <coughs> la verdad, y, y llamó la atención que, a pesar de que había. Usted ve que los z a b a l e t a y mucha gente que criticó por los años que tienen. Pero habían en el p a c t a i e abajo. Habían varios jóvenes, estoy hablando de niños de 20, 23 años, viendo、no、la a u t ó g r a f í Yo vi un joven que llegó con un con, disco en d i s e por favor, se lo autografiaran. autografiaran sí, y eso es lo que.、No、es que ha、no. traspasado generaciones, porque muchos crecimos en eso. Escuchando...、Sí, o sea, me gustó mucho, usted da una declaración el de otro día a través de las redes sociales de la municipalidad, agradeciendo a su gente del municipio.、Bueno. porque ellos hacen, hacen posible. t i e s t o s eventos, por f a v o Yo creo que lo más importante de eso es que esto, el alcalde es la cara. Pero aquí hay un tremendo equipo de funcionarios ¿ah? que hoy día está muy motivado con toda la actividad municipal. De hecho, yo vivo voluntario usando y llegan ¿Ya? 20, 30 personas al tiro, Ay,、bueno. a ese nivel. ¿Ah? Entonces, hay un alto compromiso de la gente, la gente trabaja tranquila.、Pues、yo siempre he dicho, cuando uno trabaja tranquilo. Obviamente que trabaja dos veces. No, yo puedo dar fe de aquello.、Uh -huh. Además, también la oportunidad es que me ha tocado trabajar con el personal de la, de la municipalidad, de la los funcionarios públicos. Uno, uno puede notar. La ahí, Lola, esa que me contaba <risa> usted. No, Oye, alcalde, <risa> el c o m m p r o o i s el <risa> compromiso que tienen los, los funcionarios a, a cabalía.、Sí. De, de porque aquí,、sí. aquí son muchos los departamentos que participan tanto en, en, en la previa como en el evento mismo. Y, y la verdad que todos siempre con una muy buena disposición bueno, de cara a que el evento sea un éxito.、Seguimos. de hecho, por ejemplo, yo salgo a terreno anoche, estuvimos prácticamente hasta las 10 de la noche. Y yo ¿Dónde a n d u v o Alcalde? Estuvimos en la agrupación suponiente,、eh, se reunió t o d o e la g r u p a c i ó n suponiente y estaban todos mis funcionarios municipales, directores. q u i e n、ah, Inclusive la, la, una de las dirigentes tuvo que decir: Oye, por favor, los funcionarios municipales tienen que irse, ya son las 10 de la noche, me <risa> paremos <risa> este tema y, y, y la gente contenta. O sea, y hoy día seguimos. Porque efectivamente las autoridades tenemos que ser ejemplos.、Bueno. Yo siempre、no. he dicho ejemplos de vida, ejemplos de familia y ejemplos de trabajo. ¿Ah? En la agrupación Surponiente. o e s c u c h a n d o a los vecinos. Sí, claro. Escuchándolo, estuvimos ahí escuchándolos a ellos, varias demandas y también era、eh, eh, s la primera reunión que tenía la nueva directiva. Ya. Así que eh, eh, esperar que e s t a b a n todas las, las juntas de vecinos, agrupan a s 23 juntas de vecinos. Entonces. Una actividad bastante b ansiosa s t a t e a n por parte de muchos dirigentes,、ah, porque no habían sido escuchados, y eso lo dijeron delante de algunos concejales del periodo anterior, que les dijeron: no, A mí no, nunca nos recibieron, nunca nos escucharon, y ahí calladito, nomás, pues, ahí、sí. na, na, no, no, no dicen, ahí no dicen nada, sacan la voz cuando tienen que sacarla, ¿verdad? Y, y piensan que al alcalde le afectan muchas cosas, el alcalde avanza, ¿no?、Yo、hay cosas que.、Sí. Pues, es el, el tema que yo no, yo no, no, no tengo, no soy. Político partidista,、mm. en ese sentido, para mí es un trabajo, como lo he dicho siempre. Tema social. Es, yo avanzo y voy a avanzar siempre en beneficio de toda mi gente. ¿Qué h a c e n estas pequeñeces? ¿Qué sé yo? ¿Cómo Usted vio lo, lo, lo que ocurrió el otro día, usted mismo fue, fue, fue presente,、sí. que no hubo ningún intervencionismo político. Y、absoluto. aparte que el concejal Navarro ni siquiera tuvo tres éxitos. No estaba, pues. No e s Y cantábamos、ah, todos, las mamitas、eh, to, participando. Todos, todos cantaron. Yo me acerqué a que el alcalde cantara ahí, aprovechó de cantar. Usted, como lo decía, con, con su mi, con madre. Mamá,、pues. claro. Cantó además también. Usted se refiere al hecho que involucró a María José Hoffman, no, ¿no? Que hoy día además no tiene ningún c a r g o、no, político n o c a n d i d a t nada Es más, nada. Yo, le a, yo le voy a confidenciar algo. Y, y, y lo pueden averiguar. Y salió todo muy natural por lo demás. Yo puedo dar fe. De aquello, porque yo era quien estaba animando el evento y así íbamos, íbamos recorriendo todas las filas.、Eh, todo el mundo participaba, todo el mundo cantaba. Me acerqué para que cantara el alcalde. Ella andaba acompañada además con su familia, con su familia usted,、claro. con su familia. Todos cantamos, nos divertimos y lo pasamos bien. Sí,、claro. Y la gente, además, p u e d e estar las fotografías, los videos también. Como la gente lo. Sí, yo creo que con eso hay que quedarse. Sí, sin duda. Si eso, alcalde, eso, eso, es lo, eso es lo que vale. Aquí, aquí lo, lo, lo único que, que yo yo apelo a que efectivamente cuando uno hace este tipo de actividades sin estar. Obviamente que habla muy mal de la persona. Yo digo u n o tiene pa, Para emitir una opinión, tiene que estar presente. Entonces,、eh, yo recibí un, un, un, un correo,、eh, un WhatsApp de la, la expresidenta del Colegio de Profesores. Y me dice efectivamente lo mismo que estamos hablando nosotros. c ó m o se le ocurre? Yo estuve ahí, ¿cómo se le ocurre si esto, esto fue una actividad de familia? O sea, ¿cómo puede.? Y ahí uno ve que la política muchas veces、mm. no, no va por el camino correcto y la gente no quiere eso. No, pues la, la gente, gente, gente no quiere、eso. No quiere eso. Entonces. Bueno, p e r o La seguridad, la salud, la、nada. educación son temas preponderantes, no, no, hay, no, hay, no quedarse en pequeñezas. No, y, le, y, y, y, tratan, y piensan que al alcalde le, le, le ha dado l e r este tema. Yo, avanzo, no, a v a n z o para mí esas cosas no tienen absolutamente nada que ver con la gestión ¿ah? y son cosas、eh, mezquinas, políticas, que lo único que hacen es pestijar al partido que representa. Nada más, eso、pues, Así que yo estoy tranquilo, sigo avanzando. Lo mismo que, que me has comentado por el tema, la otra, la otra consulta de, con respecto a, a, a mi ex señora, que lo, lo voy a aclarar, porque yo no tengo、uh -huh. nada que ocultar, yo jamás voy a ocultar nada. Sí, sí. Nosotros, no, no, no, por, no, lo, por lo menos, no l o hemos comentado a a l g l i e n que pero, usted pueda comentarlo pero, a los pero, auditores. No, pero sería, sería bueno de que.、Eh, o sea, yo estuve, yo estuve casado, efectivamente, pero ella es del año 98, funcionaria de la corporación, pues.、Mm. Desde el 91. Desde el, 98. Con el alcalde, trabajó al lado del alcalde García, trabajó al lado del alcalde Bustamante, trabajó al lado del alcalde Sabat. Y cuando llegó la señora Toledo, ella era directora de educación, directora de toda educación. Y dejamos la, la educación ordenadita. Por lo menos es lo que Sabat entregó a, a la, Y cuando llegó el alcalde d a b a t la despidió. Despidió a todo el equipo Sabat. Ok. ¿Ah? Entonces, ahora cuando, cuando asumió el, el gerente de la corporación, o el secretario general de la corporación, con el nuevo director de educación, que es Claudio p a p u s i n s k i El Claudio Poussín que dijo: Yo necesito para ordenar esta cuestión porque está absolutamente venían, mi equipo. necesito mi equipo y la q u e d o como asesora. Y la tomó, no la tomé yo, la tomó él. Pero yo tenía una trayectoria en la comuna. ¿Ah? Entonces,、eh, la verdad que、eh, veo que, que ahí hay también un tema distinto. Bueno, ya son temas ya cerrados.、Mm. Ella no había renunciado y anteriormente ella había renunciado, ya había renunciado、okay. porque dice: Ya no, si yo estoy cansado, yo vengo a ayudar acá. Yo no vengo a hacer un tema político, y no hay ninguna vinculación, no hay hijos. Yo estoy casado por las dos por las dos leyes, a s dos l estoy casado por el CIDI y por la Iglesia con mi actual señora. Yo me separé el año 2011. Entonces, o sea,、eh, si la contratería emite un dictamen, yo lo voy a acatar, efectivamente, porque lo va a acatar la corporación. Pero, el, pero el, el, el, el, porque es lo que corresponde, yo siempre acato los fallos como corresponde y la corporación también. Pero la corporación es derecho privado y que quede claro que yo jamás la contratería, pero hay una trayectoria por medio. a、uh -huh. ¿eh? Eh, más de 30 años, 36 años trabajando en la corporación. Entonces, no es una persona que uno toma de la casa o de la calle y la pone a trabajar, no. O sea, es importante. Y ahí、eh, es ver otra cosa más, que son cosas pequeñas que a nosotros no nos van a doler, no uno sigue avanzando. Porque efectivamente yo sé que esta, esta, esta funcionaria o esta, la ciudad de m a r i s o l donde sea, va a trabajar y va a trabajar bien. No como otro que viene de la política, ¿no? que si no tiene el trabajo político. No, no pueden hacer, hacer ni una、no、cosa. Nada, ¿eh? sí. Entonces, ahí está la diferencia entre ser un profesional y ser un político. Don Nelson Stay, alcalde de Villa Alemana, con nosotros aquí en la carnaval. Mire, dos、eh, aseveraciones de dos personas: la señora Sonia Jara y don Jovino Zárate nos escriben acá a través del WhatsApp. Felicitaciones por el tema de la seguridad en los eventos que ha hecho últimamente la alcaldía de Villa Alemana. Sonia Jara y don Jovino Zárate. No ha habido ningún problema. Qué bueno que sacó al comercio ambulante. Y que cuando se hacen estos eventos grandes está todo muy seguro. Y que el、sí. animador es muy bueno. Te faltó e x a c t a m e Nadie. Igualito a Zabaleta, c h i c o Claro, y es que decía: una señora preguntó Ay,、bueno. si era el hijo. Era Jorge Zabaleta.、Claro. No, es no, n Panchetti. Y la otra dice: don Cristian Ramírez. Es don Sandro, por favor, preguntar al alcalde si es que se puede. ¿Cuándo van a haber temas de las calles verticales a la avenida Valparaíso, tales como Camin, Arrieta, etcétera, que están en tan mal、eh, estado? No, ahora viene justamente, eh, eh, a don Quíter le respondo,、eh, estamos ya próximos a、eh, empezar ya con la segunda etapa de reposición de pavimento.、Ah. Porque efectivamente nosotros lo que estamos haciendo, lo que hicimos, fue、eh, reponer pavimento de 499 metros por calle.、Ya. Porque eso es lo que permite. Eh, la ley de l o c o n t r a r i o s y que entrada l s e r v i o a pedir autorización y todo, entonces ya la、okay. vuelta larga se demora se e d mucho o r a m tiempo. tiempo.、Ah, entonces、eh, estamos haciendo, y ahora viene la segunda etapa, y efectivamente c a m i n tiene, y lo, lo hicimos ya en la calle en la calle la、eh, la Blanco, lo hicimos también en la calle San Martín, que había、ya. entre San Martín, entre Díaz y Victoria, había un problema que es de años, hoy día se está solucionando lo mismo. Que en la calle Camis también está planificado poder hacerlo, y en reposición de pavimento, que es una, una, una reparación no solamente、eh, de parche, sino que es para 20 o、uh -huh. 30 años más. Bien, ¿qué tal? Le hicimos las preguntas、sí. al alcalde, y felicidades de parte de la señora s o n y Don Jovino Zárate de Villa Alemana, van a estar ahí en el、sí. desfile. ¿eh? Sí. Y, Francisco, y Francisco, que le quiere mandar un saludo al hermano que siempre escucha este, este programa y escucha la radio, y que se llama Juan. ¡Juan! ¡Juan y. El ¡Juan! n s i l u d o s Juan! El equipo del <risa> ciudad alcalde de Villa Alemana. No, muchas gracias a ustedes,、sí. gracias por el espacio. La verdad que、eh, en Villa Alemana nosotros avanzamos nomás. Yo, sí,、bueno. como, como, Felicitaciones. Como Pero como le digo, yo feliz, ¿verdad?, de poder estar representando a, a mi gente, porque efectivamente nosotros venimos a hacer la pega, nos venimos a hacer política, venimos、mm -hmm. a trabajar y、Así、venimos a, a ver que、eh, que nuestra, nuestra gente pueda mejorar su bienestar. Como lo dije la otra vez, los, los alcaldes somos los únicos que tenemos una tremenda oportunidad、mm. de mejorar la calidad de vida de la gente. Así es.、Pues. Y eso es una, es una cosa que es impagable. Así que ahí estamos, vamos a estar Bien, presentes es. siempre. Y se viene el día del papá con karaoke. No, caro... <risa> Gracias, alcalde. Muchas gracias、tú? a ustedes. ¿eh? Buenas tardes. Gracias. Viene la t i d o Ranchero.、Uh, son las 2 de la tarde, ya con、eh, 13 minutos. Sí, sí, sí.